Esta noche me siento más solo y más perdido en mis recuerdos que están llenos de ti, de tu primavera y de mi otoño que también fue primavera en tu presencia de una playa muy nuestra, donde fui arena para sostenerte, de un mar muy nuestro, donde fui ola para acariciarte presencias, pequeñas cosas vistas hoy como irreales, casi absurdas ¿Por qué nos volvimos cuerdos de repente? Para sentir este vacío, sin poder mirar ya nada hacia el futuro. Solo ya, solo puedo mirar atrás y sentir que vuelvo a estar aunque para el amor. estoy lejos de aquellos lugares de aquellos momentos donde estás tú piensas en mí también tu tiempo es mucho más largo tu primavera habrá tenido otros veranos tal vez pienses que aquella arena y aquel mar fueron solo un descanso trascendente. pero yo ahora en tu recuerdo pienso que mi otoño no es ocaso que puedo volver a estar vivo hoy y dentro de un año dentro de un siglo, porque lo que siento no tiene tiempo, se llama amor, así de sencillo, y seguirá apagando mi sed inconsolable, incluso en invierno. A mi amar, solo puedo mirar a y sentí que vuelvo a estar a un